no solo para este tema de saneamiento básico, también para ayudar en el tema de los niños, niñas, el tema ambiental. El tema ambiental es amplio, compañeros, no es solamente eh, este agua y baños. Ahí está nuestra basura que generamos todos los días, que muchas veces no queremos pagar, protestamos, pero esa basura que generamos contamina el medio ambiente, tremendamente, especialmente el plástico. ese convenio estamos haciendo precisamente no solo para construir, sino para educar a la gente que debe utilizar lo que se invierte. Muchas veces eh, lo invertimos y, y se vuelve, se abandona y después dicen no se utilizó. Pero ¿quién tiene que utilizar? El pueblo, la gente. Ese trabajo ha sido un poquito complicado para nosotros, especialmente como Estado, porque tenemos que estar regulados eh, del, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y unas dos, tres veces han tenido que aprobar el Consejo para poder corregir, aprobar, porque desembolsar plata es difícil, ¿no? Hemos construido este baños con un aporte del gobierno municipal 40%, 375.000 100 bolivianos ha puesto el gobierno municipal Suecia eh, la embajada 50%, 556.400 bolivianos y los beneficiarios ha puesto un 10%, 98.300 bolivianos. O sea, no no está recibiendo tampoco totalmente gratuito, han tenido que poner se hace una inversión de 1.030.500 bolivianos. Me dirán 50 baños tanto, pero cuesta, compañeros, con todas las instalaciones, eh, eso llega a costar. Gracias a la Fundación Sumahuasi, que ha tenido muy buena voluntad. Muchas gracias, mi hermano, por ayudar a este trabajo, porque la verdad te, nos ha dado ejemplo. Nosotros tenemos iniciativas pero muchas veces nos falta la práctica el conocimiento la vivencia eh, hemos tenido que eh, bueno nos han entendido los retrasos este baño se tenía que hacer con, con la otra fundación es snb ya estaba listo desembolsamos la plata se anuló nuevamente hemos tenido que hacer continuar con terminar con la Eh, Fundación Suma